El pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa 6 bueno, pues nuestro amigo Teddy Volátil, que tan pronto está aquí como no está, como que se va, como que viene, tiene su propio tren esta noche. Sí, sí, sí, ese que suena por ahí. Ese, ese que suena esta noche. Porque Teddy, esta noche no va a estar todo el programa. No. No, no puede, porque arg, es que desde que está, que viene y que va, claro, tiene una gran cantidad de compromisos. Exactamente, así que bueno, pero ha sido un placer estar contigo y con todos nuestros oyentes una semana más aquí. ¿Eh? En el Callejón del Hambre. Y bueno, pues la semana que viene no, a la otra a lo eh, mejor. Y puede lo, Y luego quién sabe qué nos mandará desde Múnich. Esto empezaré, es así. Cuando ya me establezca allí, empezaré a mandar crónicas de Múnich para acá y por y por supuesto relatos y bueno, todo tipo de cosas que se me ocurran, que eh, se, se me pasen por mis mentes. ¿Por tus mentes? Claro, porque tengo varias. ¿Cuántas mentes tienes? Pues tres o cuatro. Bueno, pues ¿A a, no? para nosotros ahora ha llegado el momento de respirar. Ese momento en el que todas las noches... Eh, cogemos y nos damos un alto después de tantas emociones, tanto saxo tanto tanta primital bueno, pues en ese momento en el que decimos una oportunidad a la poesía y esta noche yo no sé si vamos a respirar o más bien vamos a transpirar porque lo que viene ahora es el Leopoldo María Panero eh, que es un poeta que la verdad eh, está todo el día entrando y saliendo del manicomio lleva muchos años en un manicomio la familia Panero está retratada en un par de películas Y bueno, pues en este caso unos músicos como Bumburi, José María Ponce, Bruno Galindo y Carlos San hicieron un disco entero con poemas de Lopoldo María Panero. De ese disco vamos a poner una sola un solo poema, se llama Me celebro y me odio, y que es un poco la verdad eh, significativo de quién es este señor y dónde está. Esta noche más que respirar, uf, vamos a bordear la locura. Allá vamos. Señorita García, acuda a caja 1. <risa> Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras. Al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. Música celebrro i me odio. el poema se escribe contra mi escupo estos versos en la guarida de dios sinal no poema Celebro y me odio El poema se escribe contra mí Escupo estos versos en la guarida de Dios Sino el poema contra mí És el meu amor, i a mi més su programa comestible de la radio es que nos tiene loquitos hay que reconocer que esta chica Liz Wright nos tiene completamente loquitos con este tema y con el disco que ha hecho y bueno pues ahora ya sabiendo que significa The Orchard, de Orchard significa el huerto, eh, entendemos la, la portada en la que ella está pues eso, en el huerto y a donde nos ha llevado nosotros también, al huerto eh, este disco eh, no contiene música de usar y tirar, de esa que estamos tan acostumbrados es un trabajo de jazz pero también es un trabajo de canción americana. Eh, Craig Street es el responsable de una grabación muy meditada en la que los colaboradores eh, no son tan fundamentales. Eh, el disco tiene un montón de versiones, eh, algunos estándares y canciones propias. Esta, esta chica que debutó en el 2003 con Salt y luego afirmó su valía con Dreaming Wide Awake, pues ahora tiene este álbum de Orkard que de verdad, esta canción, aunque no es... Eh, pues no es precisamente muy demostrativa de cómo es el resto del disco es digamos la única canción que se sale del ritmo general de todo el disco no pues eh, es una verdadera maravilla y la canción que vamos a poner ahora es una versión de I can't eat Turner se llama Idolize You esto, tiene esto como diría Santiago Barrette wow, are, tiene, tiene, tiene, wow, tiene un ritmo tiene un, wow, un ritmo Se me da mal el primit, ahora voy a tener que pedir clases. Loving, baby, that I'll give to you If you want some a hugging, baby Oh, I can some too All I want, baby Is some touch from you Just a little bit of tension, yeah It's gonna see me through Cause you know You're my kind And I want you I want you to be mine I idolize you I idolize you, baby I wanna make a love to you When the lights are low Scream Oh, just to let you know All I want is a little touch from you Just a little bit of teacher I could comfort you, baby, oh, make you my pet. All I really want, baby, is a little touch from you. Just a little bit of teacher, yeah, it's gonna see me through. Cause you know. Escuchando este blues oscuro en el que Liz Wright eh, se suelta, se suelta de esa forma en la que todo el disco está como contenida al principio de las canciones y luego va ya soltándose. Eh, me he acordado que he escuchado hoy la noticia de que el bluesero, fantástico músico de blues, eh, Jeff Halley, ha muerto, ha muerto con 41 años y ha muerto del mismo cáncer que le dejó ciego y que bueno pues eh, le ha perseguido durante toda su vida ese músico increíble que tocaba con la guitarra encima de las piernas, eh, ciego y que bueno pues que tenía algunas eh, apariciones eh, interesantes e incluso estelares en alguna película eh, y del que pondremos música y haremos una pequeña o una gran reseña la semana que viene porque es un músico que se merece eso y más. Y otro músico que nos tiene totalmente descolocados y encantados. Es un músico australiano que se llama Aaron Zomas, que ha hecho un disco que se llama Follow the, Follow the Elephants, eh, Siguiendo a los Elefantes, y que está presentándolo estos días por aquí, por Madrid. Eh, es australiano, pero el disco lo ha grabado aquí. Eh, Jesús de la Rosa se lo ha producido. Ya comentamos aquí que le ha cambiado toda la concepción que él tenía y ha, le ha hecho algo que él no esperaba, pero, Dios mío, qué bien suena esto. Aaron Zomas... Con aquesta canció, pensar és amproductivo A com es diria? Improductiu en castellà. Feels like a lifetime since I got some sleep. me on my feet. I've got to go to the office, but I'd rather stay in bed But the thought keeps turning around my head And I'm standing in the corner at work Unrooseless Keeps pounding beneath my chest Jueves de 10 a 11 de la noche El Callejón del Hambre Con Alberto Lozano Teddy y mucha música ¿Dónde? En Onda pacheli 107.6 Serenatas de Nueva York Un blog de Fernando Navarro En el Callejón del Hambre En la esquina de Ludlow y el East Houston se encuentra Katz Deli, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Nueva York. Se trata de un restaurante aclamado por todos los neoyorquinos y transitado diariamente por multitud de turistas. Es posiblemente el lugar más visitado del Lower East de Manhattan. Los Delis, Delicatesen, son comercios de profundas raíces neoyorquinas que provienen de la tradición judía en la ciudad. Fueron los judíos quienes abrieron este tipo de establecimientos pensado en principio solo para ellos. El vecindario del Lower East ha sido siempre un caldo de cultivo de las diferentes comunidades de inmigrantes y los judíos, en sus primeros asentamientos pronto añadieron nuevos platos a la carta gastronómica neoyorquina. Ahora, la ciudad no se entiende sin Delis y el Katz es posiblemente el más clásico de todos. Lleva abierto desde 1888 sin defraudar a nadie con sus generosas raciones. Al entrar, uno se encuentra con una amplia barra al más puro estilo norteamericano decorada con una pared en la que cuelgan salamis la fila de lamparitas recorre la barra y bajo cada una, un cocinero espera para prepararte el sándwich que tú le pidas. Lo más normal es que haya que esperar un poco de cola, porque el local siempre está con mucha gente. A veces llegan incluso autobuses repletos de turistas. Pero es un establecimiento muy agradable. Tiene cómodas mesas de madera y cuenta con una dinámica de restaurante antiguo, como las mejores películas. La especialidad de la casa son bocadillos de pastrami, que es una carne sacada del buey, que se sirve al natural y que es poco corriente en España. Es recomendable untarla con mostaza, que siempre enriquece el sabor final. El bocadillo de pastrami puede salir... un poquito caro, pues cuesta 13 dólares. Pero es un plato sin desperdicio, una maravilla de la cultura de bar. Eso sí, ...conviene tener mucho apetito... ...porque a los buenos estómagos... ...le cuesta terminarse uno entero... ...por lo que se puede compartir... ...de cualquier manera... ...siempre se puede pedir... ...lo que sobre de bocadillo... ...te lo empaquetan para llevar... ...algo que por otra parte... ...es muy corriente en los Estados Unidos... ...los más cinéfilos... ...reconocerán este restaurante... ...por la película Cuando Harry encontró a Sally... ...de 1989... ...donde Meg Ryan... ...finge un orgasmo en mitad del gentío... ...uno puede sentarse en la misma mesa... ...y en la misma silla donde la rubia grita apasionadamente... ...ya que hay un cartel colgando del techo... ...con forma de flecha... ...que te indica el sitio exacto... ...pero no son los únicos actores que han pasado por allí... ...el catch se enorgullece de los famosos... ...que alguna vez han pisado el local... ...decenas de fotografías cuelgan de las paredes recogiendo el momento en el que gente como Ed Harris, Johnny Depp, Danny DeVito, Samuel L. Jackson, incluso Bill Clinton, han probado alguno de sus sándwiches. Sinceramente, creo que Katz Deli es parada obligatoria y su sándwich de pastrami un rascacielos de la comida neoyorquina, sobresaliendo con su carne rosada por encima de tantos bocadillos. Yo había puesto de fondo la versión karaoke del tema principal de la película cuando Harry encontró a Sally, It Had To Be You, a ver si alguno os animabais a sentaros en la silla y a cantarla y al mismo tiempo pegar unos grititos, como Mick Ryan. Pero como veo que no, pues dejemos a Harry connick Nick Jr., que al fin y al cabo es el que lo canta en la película. It had to be you It had to be you I wandered around And finally found the somebody who could make me be true could make me be blue Or even be glad just to be sad thinking of you Some of those I've seen might never be mean. Might never be cross Or try to be boss But they wouldn't do For nobody else Gave me a thrill With all your faults I love you still It had to be you Wonderful you It had to be you Wow, qué hambre, Dios mío. Sí, ya sé que estamos en el callejón del hambre, pero después de oír hablar de semejante bocadillo de Pastrami, que es algo que no he probado jamás, no puedo evitarlo. ¡Oh, qué hambre tengo, señores! Pero hay que continuar el programa y tenemos que hablar de otra cosa. Después vamos a dejar los bocadillos para luego, que me va a tocar cenar cuando llegue a casa, y vamos a escuchar a Shabel Vegas eh, y las uvas de la ira en ese disco increíble estupendo que se llama El Óxido que vamos a seguir descubriendo poco a poco aquí en el Callejón del Hambre si me deja ese hambre por bocadillos que tengo ahora mismo. Esto esto casi casi es un cuento y se llama El Mendigo y la Empia de las flores fui consciente de mi condición de mendigo de calores siempre esperando un gesto de aprobación Vuestro aplauso de aprobación y así soy y al volver a palacio. Dijo la emperatriz, ya no sois dir-no de mis abrazos. Vuelve a tu jardín son de las flores un de plástico vas flores del más frío plástico desperté en la calle con un sucio rinconcito puedo vos sostendome Corazón lo perdí en el último embarco Y creí que era joven para fracasar Pronto supe que no es importante la edad cuando se trata de los errores Y es un cuento con moraleja, porque termina diciendo Si el dinero puede pagar tanto placer, será porque la deuda es enorme Y esa es una pedazo de frase eh, Isabel Vegas, eh, Las uvas de la ira, presentando este disco, El Óxido eh, Prácticamente recién salidito y que nos estamos eh, pues comiendo aquí en el Callejón del Hambre esta noche Y vamos a oír una canción desnuda porque no solamente canciones intensas, aunque realmente lo son, son canciones muy intensas, en este caso vamos a ver una canción completamente desnuda, que es simplemente Isabel y el piano, nada más. Y además es una historia, bueno, casi mejor la vais a oír. Se llama Aida la Carbonera. Un sueño perfecto entre tus brazos. Sabes que soy débil y que has ganado este juego mortal. Ahora tú eres la dueña de mi voluntad. Sé que he vuelto a caer entre tus brazos. Ya he aprendido a vivir encadenado a ti. Yo quiero morir con tu veneno en mi sangre, fluyendo despacio hasta matarme y sentir calor, como una promesa de un mundo mejor. Pues creo que este ha sido el momento de la noche en el que hemos respirado, pero no sé si hemos respirado porque tanta contención y tanta pasión contenida en esta canción Aida la Carbonera de... Javier Vegas y Las Uvas de la Ira, a los que entrevistaremos eh, al que entrevistaremos en poco tiempo. Y bueno, le preguntaremos si si esta es una de esas canciones autobiográficas de las que habla en su MySpace. Pero ahora que se ha ido Teddy, vamos a aprovechar. Como todas estas noches que estamos recuperando los mejores relatos, los mejores relatos de la semana que ha estado grabando durante todo este tiempo Que casi casi ya vamos a hacer un añito Os recordamos, el 27 de este mes eh, Vamos a tener un programa muy concreto Muy especial, muy curioso Y todos los adjetivos que queráis utilizar Esos que tanto me gusta utilizar a mí eh, en, en el que va a haber muchas sorpresas y muchas cosas Porque justo ese día Bueno, dos días después, pero como tiene que coincidir el jueves Hacemos un año en el Callejón del Hambre Y bueno, pues cualquier cosa que os apetezca, ya sabéis, ahí estamos El callejondelhambre.gmail.com O también podéis mandar a el callejondelhambre.blogspot.com Ahí podéis entrar y escuchar los programas, verlos en el MySpace Y ahora vamos a ver Hemos elegido el relato que se llama Retorno Aunque realmente casi casi terminamos por llamarlo más bien, Federico. Abro los ojos muy despacio. Veo una luz muy resplandeciente. Me molesta. estoy? ¿Qué lugar es este? Mis ojos se van acostumbrando poco a poco a la claridad. Me fijo y diviso cabezas. Me concentro un poco más y veo también los cuerpos. Visten de blanco. Me miran. Estoy confuso. Oigo una voz dice mi nombre Federico Acabas de llegar Estás aquí para ser juzgado por tus errores cometidos en la tierra ¿Estoy muerto? ¿Y esto es el purgatorio? Debo estar soñando Pero, ¿quiénes son estas personas? Federico Vuelven a repetir mi nombre Estás aquí de tránsito Para saber en qué lugar te corresponde estar en la otra vida Has llevado una vida desordenada De lujuria te has gastado hasta el último céntimo en prostíbulos. ¿Qué dices a esto? Reconozco todo, pero no he hecho mal a nadie. No me he casado, ni he tenido hijos que mantener. Y me gustan tanto las mujeres. Soy tan feliz con ellas. Yo les cuento mis fantasías, mis desdichas, mis amores. Y ellas son tan complacientes, tan buenas, tan guapas. Son toda mi familia. No he hecho mal a nadie. Pasa el tiempo. Veo las cabezas tocarse entre sí. Qué forma más rara de hablar. Vuelven a repetir mi nombre. Federico, ya hemos deliberado. Te ha tocado abajo para la eternidad. Dios mío, ¿qué dice? ¿Abajo? ¿El infierno? No puede ser. Yo no he hecho mal a nadie, repito. Me conducen a una especie de cabina Y tengo la sensación de que bajamos Seguimos bajando Noto calor Estoy muy asustado Creo que hemos parado Este lugar es el que te corresponde Salimos Veo a lo lejos un pasillo Según me voy acercando Parece una calle Hay una mujer en la esquina ¿Loli? ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? Ya ves, trabajando ¿Cati? ¿Y tú también? ¿Cati? Te estábamos esperando. La calle no es la misma sin ti. Sigo andando. Reconozco el café de la esquina. El bar, la churrería... ¡Estoy tan contento! ¡Es mi calle! ¡Mi familia! ¡Qué justa es la muerte! El del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo en el callejón del hambre. Y ha llegado la hora, después de este viaje que hemos hecho hasta lo más profundo del infierno, de decirle hola. Buenas noches, tony ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal el paseo por el infierno? ¿Qué te ha parecido? Bien, bien, genial. Menudo de infierno, ¿eh? Increíble. Relleno de buenas mujeres y estupendas calles. Como tiene que ser. Bueno, a ver, eh, a ver, señor tony cuéntanos, cuéntanos... Porque esto tiene que ver con la resaca del programa anterior, ¿no? Evidentemente, estamos eh, atando cabos que hemos dejado. Eso es, que dejamos sueltos la semana, eh, la semana pasada. Porque la semana pasada tengo que contaros que en el especial que hicimos de Johnny Sedes, en un momento dado presentamos una canción y os propusimos un pequeño reto. Y ese reto consistía en encontrar el ritmo que faltaba. A ver, Toni, cuéntanos, ¿cómo era esto? A ver, a ver... Lo que ya oímos la semana pasada Es una mezcla, una fusión de mezclas De ritmos musicales Es una especie de calypso Rock con algo de De... de no lo digas Ah, eso, no añadirlo. lo digas A ver, a ver, a ver si alguien lo pilla Bueno, pues este tema que nosotros presentamos Luego resultó que salió otro Estas cosas que pasan a veces cuando haces un listado de canciones ¿no? Entonces yo le dije a Tonino No, la semana que viene hay que ponerlo ¿Y cómo se llama este tema? Algo Algo diferente, vamos a empezar a escucharlo A ver cómo suena, ahí va Hola, buenos Ya, qué ritmo Bueno, pues ya sabéis, si sois capaces de descubrirlo ¿Cuál es el otro ritmo? ¿Eh? Pues nos mandáis un correo a El Callejón del Hambre, arroba gmail.com Y algún premio tendréis Tony, hola, buenas noches Hasta la semana que viene Algo diferente Le traigo para son los vocal sampling y esta canción se llama El Tren Un final a capela Kenny Pintado Música Sí que sí, que todo lo que oís lo hacen con la voz. No hay ni un solo instrumento, nada más que sus propias voces, vocal sampling. Y aquí está el nuestro, aquí está nuestro tren Que en este caso me va a llevar a mí solo Porque te Teddy ya salió pitando Y bueno, pues eh, deciros que esta noche Ha sido una noche fantástica con Santiago Ibarretche Lo hemos pasado realmente muy bien Y que bueno, pues eh, La semana que viene, más Callejón del Hambre No tengo ni que decirlo, ¿no? Ya sabéis, ¿eh? todo lo malo es que os dejen. Porque ellas siempre... Pero siempre, ¿eh? Siempre son mucho más malas. ¡Chao! ¡Sed hambrientos toda la semana!